Comenzó el primer juicio por travesticidio en Mendoza de Melody Barrera, asesinada a balazos por un policía en 2020 en el departamento de guaymallén Se trata de un juicio que tratará el agravante de odio a la expresión de género, El asesinato ocurrió en la madrugada del sábado 29 de agosto del 2020, cuando la joven de 27 años recibió seis disparos de arma de fuego desde un vehículo en la calle Correa Saá y Costanera, en el departamento de Guaymallén, a pocos metros del límite con la capital mendocina. El único acusado por el crimen es Darío Jesús Chávez Rubio, quien se desempeñaba como oficial de la Policía de Mendoza en la comisaría número 34 del departamento de Godoy Cruz. Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por odio a la expresión de género o a la orientación sexual, por la función de policía, ensañamiento y alevosía. En conferencia de prensa en el Polo Judicial, acompañada de las y los integrantes de la Comisión por Justicia de Melody, Victoria Pincheira, madre de la joven travesti asesinada, señaló que ha sido muy difícil llevar al banquillo de los acusados al asesino de su hija por su rol de policía y que busca que se haga justicia por todas las víctimas de travesticidio. Por supuesto que ha sido más complicado. obvio, porque ¿Por Porque es un policía. Es un policía. Estamos... Estamos estamos haciendo presión. O sea, estamos hay una guerra que se haga justicia que se haga justicia y que las chicas sean protegidas de alguna manera con alguna ley con algo. Consuelo Herrera, delegada provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, remarcó que que este sea el primer juicio por travesticismo en Mendoza, marcó un precedente contra los crímenes de odio y la lucha de la comunidad LGBTI+ más. Para nosotros acá en la provincia de Mendoza esto marca un hito bueno va a marcar un hito histórico si la justicia toma la decisión de eh, trabajar con el concepto de travesticidio social o travesticidio. Eh, eso también hablaría de, no sé, de un trabajo con perspectiva de género y diversidad, que es lo que tanto le demandamos a la justicia argentina y a la justicia mendocina. Eh, pero sí, básicamente marcaría un hito, un antes y un después, porque justamente eh, es el momento en el que nosotras estamos visibilizando Eh, nuestras muertes y les estamos nos estamos encargando y organizando de ponerle nombre a nuestras muertes entonces lo que pedimos es el respeto por por eh, la construcción que nosotras podemos hacer respecto a nuestra historicidad no hoy continúa la segunda jornada del juicio por jurados populares donde seguirán las declaraciones de los y las testigos Y luego de los alegatos, el jurado determinará si el policía es culpable o inocente y la jueza dará la condena técnica a la sentencia. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyón y Radio Tierra Campesina, integrantes del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.